Y a lo largo del tiempo, las dos mujeres que eran protagonistas de este caso, desarrollaron unos cánceres que parece que tenían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 Un territorio de misterio, ¿cuál sería? Galicia, evidentemente. ¿Y después de Galicia? el el Galicia y Asturias. Claro, Galicia y luego las cuatro provincias, ¿no? También Orense... Bueno, las cinco, con Buenos Aires. Ah, vale, vale. Bueno. ¿Y tú, Juanjo? Para mí Galicia también para ti, Lorenzo? Para mí no tengo ninguna duda, tal y como demuestra mi querido amigo José Gregorio González, y igual a dudas canarias. Que, que, es que me, me la presentación de José Gregorio entre, entre uno y otro, pero me ha ayudado Lorenzo Fernández. Y es que tenemos a José Gregorio González, al otro lado del hilo telefónico, nos escucha en donde...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 Y bueno, que... si hay si ay tú por medio sí, sí no no. Sí, porque bueno, también le pide matrimonio en varias ocasiones, ella se niega. Bueno, es una, yo digo, es una la biografía de esta pareja es una pareja que realmente merece también un, un estudio aparte, ¿no? Y... Hombre, que un hombre le pida relaciones a una mujer y ella se niegue tampoco me parece tan raro. ¿eh? No, pero digo lo de lo de no, no, pero <risa> Yo yo conozco varios casos. <risa> y sí, dice, si más poeta, pues Pero te en, tercera, cuento, en tercera persona, no <risa> me hablas en tercera persona. No, pero que un Amigo, un amigo, un amigo, amigo por eso digo. No, pero, pero es curioso Ay, También hay mujeres que piden relaciones sexuales a hombres ¿eh? no, mamá, Sí, pero creo a mi, yo que, que estadísticamente no... A lo mejor el porcentaje no es equiparable que... como que no es equiparable, Manuel? Por bueno, no, es, que es exactamente eh... el mismo El 50% o el 50% no ¿no? no, no, entiendo que en tu caso es normal que te lo <risa> No, no, no, es que yo, <risa> sí, como, yo soy humanos, yo, O sea, yo no siempre Siempre he sido un hombre a una mujer, lógicamente Pero también ha habido mujeres a hombres Y también he sido ese hombre, evidentemente sí, y, y, y hombres a hombres, y, y, y mujeres a mujeres Evidentemente Y hombres a ovejas No, es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 Es ahí un poco, yo digo, y además se crea una, una extraña... no bueno, a veces pasa, ¿eh? Tampoco. Bueno, sí, pero, pero quiero decir tú que... No sabe por qué. Bueno. Es lo que me pasa a mí con Mónica fíjate dígate. Es sí. Admiración... Mutua. Platónica. Esa es tu oveja. Manuel sigue en 1980, sí, ¿eh? Sí, Queda demostrado. Sí, sí. Pero bueno. Bueno. Es un clásico. Sí, sí, sí.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 Qué Lo que nos espera dentro de una hora No vamos los, los Oye, dos ya para allá Pero ¿eh? para hacer dos números fantásticos llenos de sorpresas O sea que a, ahí, están, ahí están Bueno y Manuel Carvallal Juan José Sánchez Oro Tenéis una misión y es ser un poquito más inteligentes el próximo fin de semana esto quiere decir que cuando más hagáis cosas pues Joaquín, yo nos vamos por el no, no, pero por, por separado también os dejo solo te iba a decir se va a pensar que lo hacen juntos y tampoco pasaría nada tampoco vamos pasaría a nada. al campo si sí te voy a decir vamos al campo a buscar ovejas Manuel cuando quieras yo no valo eh